Yo sé que entienda ni que pueda explicar la física cuántica, sin embargo, sus conclusiones sí forman parte de lo que podemos llegar a alcanzar y son accesibles. La idea de que lo complicado y retorcido es el mejor es una creencia que no se cumple, es puro esnobismo y un poco de tontería. Parece que las cosas se hacen cultas si se retuercen. No les voy a explicar el experimento que se ha hecho por parte de unos científicos en el Reino Unido. Se ha hecho... ...se ha efectuado con unos fotones... ...que es algo así como unas eh, partículas... ...las partículas más pequeñas de luz... ...y los dos grupos dijeron... ...la verdad sobre lo que veían... ...la verdad objetiva... ...la verdad científica y medible. ...pero dijeron dos cosas diferentes... ...pero ojo, esto no quiere decir... ...que blanco y negro sean válidos... ...quiere decir que dos eh, cosas sean válidas... Eh, ...pueden estar dentro de la lógica... ...no vaya a pensar alguien... ...que su fobia sea válida... ...que la xenofobia... ...que la islamofobia y otras cosas son validas. Eso nunca. Hablamos de ciencia. Y en ciencia la razón y la lógica son acertadas. Y en la vida y en la ciencia son exactamente lo mismo. La vida y la ciencia son lo mismo. Ya sabéis que estamos en Twitter. Que tenéis eh, una etiqueta en la que podéis eh, participar... ...con la que podéis participar al Modilla Rosa Vientos. La ciencia, nuevos en descubrimientos, el poder de las creencias, la tecnología, todo se une en lo que os vamos a contar desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada en la Rosa de los Vientos, entre la 1 y las 4 de la madrugada, aquí en la sintonía de Onda Cero en la Rosa de los Vientos. repartimos y os recordamos en nuestro horario, sábados entre la una y las 4 de la madrugada domingos entre la una y media y las 4 de la madrugada Antes... Saludos de Bruno Carriñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa pilotado al frente de la parte técnica por Miguel Jurado en la dirección Silvia Gasesola y en la redacción y producción Javier Sevillano Primero importante, la curación del SIDA puede ser una realidad. Científicos españoles están dando grandes pasos para conseguirla. Saben que hay y olvidarse de tópicos y connotaciones morales. Es una enfermedad que no está vinculada con nada, salvo con la vida y el ser humano. Gracias a un trasplante están consiguiendo curar a la gente. Una miembro de este equipo, mi Kuan, va a estar ahí con nosotros y nos lo va a contar. Es fantástico y fascinante lo que están logrando. Ilusionante, muy ilusionante. El SIDA se está curando gracias a ellos y a su trabajo. Hoy vamos a conocer algo más sobre ello. También os hablaremos en Eureka Comado Mado Martínez del poder del aburrimiento, que es algo mucho más creativo de lo que nos podemos imaginar. Sometemos eh, también, será una de las señales en del fin del mundo, a juicio a China, que va a estar eh, presente en nuestro programa como va a estar eh, presente una película ...han resucitado, han vuelto a la gran pantalla... ...el gordo y el flaco, sí, el gordo y el flaco... ...vuelven y nos lo contará desde Málaga... ...porque allí se está celebrando el festival de Málaga... ...nos lo contará José Manuel Escribano. También os vamos a hablar de un personaje desconocido y fascinante... ...le llamamos el Darwin Español... ...y vamos a conocer algo más sobre él... ...y también vamos a conocer algo más sobre lo que os contamos hace siete días... ...un asalto... Terrible que se produjo en una embajada en Madrid, en la embajada de Corea del Norte, un hecho completamente anormal del que hoy sabemos algo más. Hoy nos lo va a contar en Madrid reservada Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola Bruno, las investigaciones de la policía y el CNI les han llevado a la certeza de que la CIA está detrás del asalto a la embajada. ...en Madrid de Corea del Norte... ...una actuación imperdonable en suelo español... ...y una demostración más... ...de que Estados Unidos utiliza el espionaje... ...no solamente contra sus enemigos... ...sino, atención... ...contra todos sus amigos... ...de ello, hablamos en un rato y lo demostramos... ...os recordamos... ...el ataque, el asalto... ...a la embajada de Corea del Norte... ...en Madrid... En ...la embajada de Corea del Norte en España... Fue efectuado hace tan solo una semana, una semana y pico, unos 10 días. Hoy ya sabemos, si podemos afirmarlo, vamos a contar que la CIA, nada más y nada menos que la CIA, estaba detrás de este hecho. Todos estamos espeluznados y horrorizados con lo ocurrido en Nueva Zelanda. Un loco terrorista y asesino ha matado 49 personas. Las creencias mágicas, esotéricas y religiosas han tenido influencia en el autor de esta atrocidad. Será en el círculo secreto y os lo contaremos junto a Manuel carrollal También va a estar con nosotros un historiador fantástico, un novelista único, genial... José Luis Corral esta noche en los encuentros cercanos José Luis Corral esta noche en La Rosa de los Vientos Oferta inmensa, impresionante cómicos que vamos a comenzar a desarrollar ya mismo tras las primeras pistas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche Pistas que nos va a contar Silvia Casasola Pues buenas noches a todos. Buenas noches, Bruno, buenas Fernando noches, y queridos oyentes. Y en esta ocasión, antes de comentar las pistas, que quiero que estéis muy preparados, quiero congratularme y felicitar a todos los jóvenes, a todos los estudiantes que estuvieron ayer manifestándose por esa huelga, por el clima, que todos están con esa artífice esa ideóloga, esa niña adolescente con Greta Thunberg Y la verdad es que lo que están pidiendo es algo que tenemos que estar todos hablando de ello. Porque lo que quieren es un futuro mejor. Porque estamos aquí, nosotros en el programa, es cierto que lo hemos dicho muchísimas veces, que tenemos que estar pendiente de ese cambio climático. Algo que niegan los grandes gobiernos que no les interesan por asuntos económicos. Pero que la juventud, que muchas veces hablamos de la juventud como que parece que pasan de todo. Pues no. La juventud ayer salió a la calle. Cien países, ¿eh? ...han estado involucrados... ...aquí en España ha habido 60... ...60 concentraciones con manifestaciones... ...así que mi aplauso más rotundo... ...para todos los jóvenes... ...que ayer intentaron luchar... ...y tener su altavoz... ...para que se hable del clima... ...y para que se hable de que el planeta... ...hay que cuidarlo... ...pues para ellos... ...para sus futuros hijos... ...sus futuros nietos... ...y yo que tengo un hijo adolescente... ...pues estoy encantada... ...de que realmente luchen por eso... ...y ahora vamos con las pistas... ...del concurso... ...a veces... ...la pasión por tener... ...pues algún objeto de nuestros ídolos... ...pues nos puede crear muchos problemas... ...quedarnos incluso sin dinero... ...por subastas... ...o un disgusto... ...y yo espero que a ninguno de nosotros... ...o de vosotros os haya pasado... ...pero esta noche... Hay que decir que los protagonistas son músicos, ídolos, para muchos de vosotros y, y míos también, con millones de seguidores, que en cuanto sale algún objeto o algo en subasta, pues los followers rápidamente empiezan a mirar a ver cómo pueden adquirirlo. Pero de las tres opciones que os voy a dar, os doy la primera pista a quién me refiero si comenzó en el mundo de la música en clubs para chicos jóvenes como veis yo voy todo el tema con la juventud hoy David Bowie Josh Harrison o George Michael en rosa.vientos 0es o con almohadilla rosa vientos decirnos qué objeto o qué, qué objetos de subasta han salido si de David Bowie de George Harrison o de Josh Michael rápidamente escribir El SIDA se puede curar. Hay dos casos ya de curación del SIDA. Os hablamos ahora mismo de ello, aquí, en La Rosa de los Vientos, cuando pasan 12 minutos de la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.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 Nuestro hashtag, nuestra etiqueta, en la rosa de los vientos, eh, podéis eh, haceros comentarios que queráis eh, sobre esta y sobre otras eh, noticias e informaciones. Almohadilla Rosavientos es eh, nuestro hashtag y nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Reservada 2.0 Fernando Rodan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, again La semana pasada nos contabas y nos hablabas de toda la información sobre ese asalto que se había producido en Madrid A la embajada de Corea del Norte no se sabía quién estaba detrás, se sabía que se podían haber llevado algunas cosas, que algo en esa embajada interesaba. Apuntábamos a el espionaje de aquí, se apuntaba al espionaje de allí, pero la sorpresa es tremenda, porque parece parece que tenemos ahí que apuntar al espionaje de Estados Unidos en Madrid, al espionaje y a la CIA como responsable de ese asalto. Sí, eh... Esa es una historia que bastante tremenda y que si no estuviéramos en periodo electoral, si no estuviéramos en otros temas, eh, eso debería haber sido motivo de un tremendo escándalo. Estamos en periodo electoral, la habrás tú? <risa> Por eso te digo que... que Años llevamos en periodo electoral. No, no, digo porque esto sería un tremendo escándalo. La policía y el CNI han estado investigando todos los datos de ese asalto que se produjo el pasado 22 de, de febrero, en el cual, os recuerdo, 10 eh, asaltantes entraron en la embajada y, como hemos dicho, bueno, pues, en, bueno, fue un ataque agresivo porque dieron... ...pegaron a, a los funcionarios de la Embajada de Corea del Norte... ...y pero fueron directamente a, a por eh, los ordenadores y a por teléfonos móviles... ...y con un, un pequeño matiz que eh, hablaba de una cierta intencionalidad... ...y es que el jefe del comando, atacante, se eh, cogió al encargado de negocios... ...os recuerdo, no hay eh, embajador porque fue expulsado eh, de España... Hace unos años, ahora ese embajador es el hombre fuerte de Kim Jong-un, el presidente de Corea del norte para la negociación con Estados Unidos, es un hombre fuerte bueno, pues el, el jefe de los asaltantes se cogió al encargado de negocios, se le llevó a una habitación y ahí le estuvo interrogando durante mucho tiempo eso era una prueba más de, de, de bueno de eso tan extraño que estaba pasando luego también se sabía que los asaltantes eran o se sospechaba que podían ser coreanos Bien. Sí, porque decían que, que hablaban ese idioma perfectamente. Claro, entonces, de ahí la, la versión primera que se extendió de que pudiera ser un, el propio asalto de eh, Corea del, del Norte. Ahora, ¿qué, a, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que las investigaciones de, de la policía y del CNI han llegado a la conclusión de que al menos dos de los diez asaltantes eran, eh, pertenecían, eran colaboradores llamémosle como queramos, de la CIA. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sería un asalto que montó la CIA para obtener información precisamente sobre ese, ese, ese señor número 2 de Kim Jong-un, que es el que lleva la negociación con la CIA. Y que fue un asalto... ¿Qué buscaban ahí? ¿Qué podían encontrar? ¿Qué... ¿O qué esperaban encontrar? Pues mira, y... lo único que es factible es que buscaran información sobre el que era el embajador, en eh, el que fue embajador en España, porque de alguna forma hay una negociación y en esa negociación que hay entre Estados Unidos y Corea del Norte, los elementos de la negociación... Eh, cuando tú negocias con estos tipos, van más allá de tú que ofreces y yo que te doy. Si, eh, hay o, otra forma que es eh, tratar de convencer a los negociadores para que te den la razón a ti. Y lo haces teniendo información que les implique y que les, eh, le, les pueda perjudicar. Ahora bien, todo esto todo esto mmm, debería provocar al menos eh, la inmediata expulsión del jefe de la CIA del jefe de la estación de la CIA en Madrid porque esto judicialmente tiene un problema y es que eh, le, seguro que estos son coreanos un campo de batalla de ellos claro. eh, de algo que no tienen sí, pero, han violado, pero cuando un servicio secreto eh, actúa en un tercer país se eh, llama en una violación acción, del territorio O pide, claro. Pero primero pide autorización claro. y ah, bueno. entonces deja de ser violación. Claro, claro. Dice, oye, mira, vamos pero a hacer ha esta operación. No ha pedido autorización. Oficialmente, aunque se sepa. No, no, no, si no, no habría trascendido esto, lo habrían claro. tapado y tal. No ha habido. Digo que no hay problema judicial y, y veréis por qué por un motivo. Porque aunque cojan a los, a los asaltantes... Eh, Seguro que esos dos que están identificados como agentes de la CIA... ...no están en nómina de la CIA. Mm. ¿Os acordáis cuando tuvimos aquí a, a Miquel Lejarza... ...la última vez hablando sí, de un libro? Sí, sí. Que él hablaba de los agentes negros. Pues eh, el agente negro, en este caso... ...son coreanos que, ha, que siempre eh, dirían que no trabajan para la CIA. Pero es que Estados Unidos se ha adelantado a todo este, eh, a todo este follón y qué es lo que ha hecho pues ha filtrado al prestigiosísimo diario de Washington Post prestigiosísimo sin ninguna duda y hey, lo dices con un poco de ironía ¿no? sí ah, vale, lo, vale. Eh, digo prestigiosísimo porque ha accedido a contar la siguiente versión de Washington Post dice que una organización anti, anti mm, Kimjonuncia o sea, anti, anti el poder de Corea del Sur, que se llama Defensa Civil Cheolima he, ha sido oh, que, su, que funciona dentro de Corea del Norte, en contra del Este ha sido la que la que llevó a cabo el eh, atentado la la, que llevó a la cabo perdón, el asalto de eso y que lo hicieron por voluntad propia sin ayuda de terceros países y esta versión ...que pretende descartar... ...la participación de la CIA... ...la da de, de Washington Post... ...una organización... ...que seguro que está impulsada... ...como todos los grupos terroristas de la zona... ...que, que están impulsados... ...o por Estados Unidos... ...o por Rusia... ...o, po, o, o, o, o por Irán... Quiero decir que todos tienen... Un, este, ...a ver si no... ...bueno pues este grupo tiene la posibilidad... ...de sacar a 10 de sus agentes... ...traerlos a España única y exclusivamente para obtener información sobre eh, lo que pasa en la embajada en Pero curioso, en curioso, que justo después de que esa cumbre de amistad entre Kim Jong-un y Trump y todo lo que montaron, que estaban ahí en plan amiguetes y luego dejaron toda la cena puesta porque sí. salió rápidamente Trump de allí, justo después ocurre esto. No, esto pasó antes. Antes. Ah, fíjate. Pasar, que era cinco justo días antes. O sea que se podía haber destrozado la, la, la reunión si hubiera pasado si... Si aquí se les va la mano, los detienen, imagina, imagínate la que se podía O sea, haber que a montado. lo mejor lo que querían era utilizar esta información para que el otro pudiera para forzar la, la negociación. negociación. Claro. Yo pensaba que era para después, o sea, que era para forzar la negociación. Claro. Pero vosotros os imagináis un grupo que no conoce nadie terrorista eh, eh, viniendo a España con diez de sus hombres, montando una operación de comandos como esta tan perfecta y simple y llanamente para obtener información en la embajada Eh, de, de, de, y bueno, lo pues, cuenta un periódico que ya eh, tiene mucha historia detrás de ese reportavoz de las cosas que quiere transmitir el poder y en concreto la CIA. Efectivamente, y, y yo lo siento porque de Washington Post eh, fue un periódico, un periódico que... Eh, Eh, eh, al cual se puede envidiar por todo el tema de, de su periodismo de investigación. Sí, pero, pero Ronald Reagan, que... a partir de, de esa época, Ronald Reagan de decidió que lo iba a utilizar y siguen en ello. Y, y, sigue en ello y, y, y bueno, yo creo que es que esta historia realmente es una interpretación la que yo hago, ¿no? Pero me parece absolutamente inventado todo. ¿Para tra pa tra tratar de tapar qué? Para tratar de tapar que Estados Unidos se dedica Espía a sus enemigos, como manda la Santa Madre Iglesia, pero que espía a todos sus amigos, a todos. Y esto es eh, eh, tremendo. Los, los otros países también lo hacen, pero están tratando de tapar eso, ¿no? Claro, es que a veces hay enemigos, e ellos consideran que hay amigos que son enemigos en realidad. O sea, eh, mira mal a todos. Efectivamente. Por ejemplo, a Francia. Francia Francia es el típico país que siempre les ha hecho, les ha hecho frente, que ha ido un poco a su bola. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que con los papeles de Wikileaks que... ...que se publicaron en 2010... ...con los papeles de Snowden... Eh, ...que se difundieron en 2013... ...¿qué quedó demostrado? Bueno, que eh, Estados Unidos... ...había espiado... ...directamente... ...a Jacques Chirac... ...a Nicolas Sarkozy... ...a François Hollande... ...que eran presidentes... Y, eh, ...de Francia entre el año... ...al menos 2006... ...y 2012 que les habían espiado, que les habían o, o, escuchado las conversaciones. Y además, ¿para qué? Porque claro, Estados Unidos, cuando autoriza todo este tipo de, de espionaje, lo hace, y, y son las resoluciones del, del, del, del Congreso de Estados Unidos, ¿no? lo hace alegando básicamente dos motivos, narcotráfico y terrorismo internacional. Por eso no, ellos dicen que no espían dentro, pero que sí espían fuera. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que eh, espiaron a Francia por su vinculación con el terrorismo eh, el terrorismo internacional? No. Está probado por, la, por las pruebas aportadas en esas investigaciones que hemos citado, que, por ejemplo, espiaron a Sarkozy para saber cómo era la intervención militar que estaba montando en Libia. O espiaron a Holán por la intervención militar de Francia en Mali. Es decir, que Francia entra en dos conflictos para defender teóricamente la, eh, en, en la lucha contra el A terrorismo, aliados, claro. y resulta que por esos motivos está, in, eh, está interviniendo sus teléfonos eh, Estados Unidos. Y otro motivo otro motivo importantísimo que hay siempre aquí, que sale en el caso de Francia, pero que sale en otros, en otros países son siempre los motivos económicos, y son siempre y en este caso concreto, además, fijaros, un motivo económico tremendo, y es que Europa estaba en crisis, tenía la crisis económica, y entonces eh, lo que espiaban, lo que, la información que buscaban en Estados Unidos, era saber qué medidas iban a adoptar en Francia para salir de la crisis económica. ¿Otros eh, países eh, vigilados, espiados eh, por la CIA en Europa, por ejemplo?, Austria. Sí, Austria es otro ejemplo de, de país que fue eh, espiado. Hablamos de lo que... Hay constancia. Luego, al final, eh, ya voy a, voy a hacer spoiler. Al final diremos que se sigue haciendo esto, pero bueno... Sí, porque me imagino entrémonos... yo, por ejemplo, de Francia, que Macron, pues imagínate. Imagínate. Bueno, pues eh, en Austria, en 1996 y 2006, eh, les espiaron. ¿Y en qué les espiaron? Pues les espiaron a los ministerios espiaron a sus empresas, espiaron a sus embajadas, espiaron la participación de Austria en los organismos internacionales. ¿Qué tiene que ver eso con el narcotráfico? Pues, pues absolutamente nada. Como el caso de Alemania, Bruno y Silvia, que de repente se descubrió el espionaje masivo que le estaban haciendo y algo que levantó puso los pelos de punta a todos los alemanes. Y es que la NSA lo que había hecho era pinchar el teléfono particular de Angela Merkel. Eso es que muy fuerte ya. ¿eh? De Angela Merkel. Eh, claro, luego salió, salió Obama en aquella época que se descubrió y diciendo que eso no se iba a volver a hacer nunca más, entre otras cosas, porque cuando él hablaba con o si tenía algún quería saber algo de lo que iba a hacer Ángela Merkel que la llamaba y hablaba por teléfono claro. es una frase genial no me digáis sí, que es sí, buena sí. eh? mm -hmm. ay, ay, de, de, debió tener un, un amanuense que se la escribió <ríe> sí, sí, sí, sí. ¿eh? y que es un gran, <coughs> un gran tipo y, y, y, y, y luego al final lo que pasa es que esa historia sí que acabó como acaban estas historias cuando te pillan con el carrito del helado recordando lo que ha pasado en España, que, que te han pillado y no va a pasar nada, ni seguro en este caso, y, y que aquí los de la CIA seguirán como hasta ahora. Eh, y es que se procedió a expulsar al delegado de la CIA en Berlín, que fue expulsado. Porque, sí, porque... además coincidió con que no solamente era el espionaje por satélite, sino que en, aquello, en aquel momento se descubrió también que eh, había un agente del BND que era un doble agente, que trabajaba para Alemania y Estados Unidos. Es decir, pero es que además ese tipo de cosas han existido entre Alemania y Estados Unidos. Eh, tenemos pequeñas piezas de ese estilo desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eh, han, han estado unas cosas y otras, pero también sí que hubo un momento que yo creo que en el espionaje tuvo que haber mucho cuando... Estados Unidos y Alemania, las fuerzas ocultas eh, de, de los que mandaban en el país, se pusieron de acuerdo en los tiempos de Röder, eh, se pusieron de acuerdo para fortalecer la idea, la falsa idea, eh, algunas ideas que se transmitían en la socialdemocracia, porque el objetivo era vencer al comunismo. Y sí, fortaleciendo sí, claro. determinadas cosas, determinados, eh, determinada izquierda se acababa con otra izquierda. Y en eso sí se pusieron de acuerdo, ¿eh? Es que eh, fíjate que a, Alemania y Estados Unidos. Que una de las conclusiones que, que dicen los expertos, que yo he estado leyendo, preparando el, el tema, tema algunos expertos sobre que en el debate de, de por qué se espía a los amigos, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos espía a los amigos? Repito, que los otros también se espían, ¿eh? Con, que hay que claro. estamos hablando de Estados Unidos, pero bueno, y El motivo es que dicen, eh, en la línea que tú mencionabas, que cuando estaba la Guerra Fría, todos tenían un enemigo común. Un claro enemigo común. ¿sí? Y que eran los rojos. Uh -huh. eh, Es decir, eh, eran eh, los países del este, los grandes enemigos. Y, los y comunistas. Las y entonces había como un pacto entre caballeros. Todo contra el enemigo y todo eh, a favor. Sin embargo, ahora no existe ese enemigo tan claro. Es verdad que sobre todo Estados Unidos está ma tratando de que sea eh, Rusia ese enemigo. O en algún momento el, eh, ha sido... Volver a, a los ser... tiempos de la Guerra Fría, que, que también les sí, vino, ¿no? Claro, claro. Pero ya eso tanto tanto ya no cuela eh, sí, eh, sí, sí. eso. Y entonces, pues claro, se están espiando, pero, oh, pero bueno. Dices el caso de, de, de, de Alemania. Alemania y Estados Unidos les le, le, le espía. Y digo, Está probado. Como el país eh, más poderoso de Europa económicamente. Sí, hablando. Pero y, al mismo tiempo que le espía, es, fijaros qué amistad tan tremenda es. Nosotros escuchamos el teléfono de Ángel Merkel. Pero al mismo tiempo la CIA llega a un acuerdo. Llegó a un acuerdo con el BND, con el Servicio Secreto Alemán, para pasarle uno, un, lo que ellos llaman selectores. Que son eh, uno, unas capacidades informáticas para poder intervenir masivamente teléfonos y todo. Y entonces el BND lo utilizaba en su propio beneficio, pero también en beneficio de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué consiguieron? Bueno, una gran parte del espionaje que hemos dicho sobre Francia y Austria, que lo he mencionado a propósito en este terreno, era un espionaje que le hacía llevaba a cabo a través de Alemania, de sus aliados a Alemania, y espiaron a la Comisión Europea, espiaron a, a empresas como Airbus. Eh, ¿Por qué hacían esas cosas? Bueno, porque eh, somos íntimos amigos, fíjate cómo compartimos eso, Alemania y España, son, pero a pesar de ser íntimos amigos, yo... Eh, pincho el teléfono a, a... Y además que la tecnología, lo que tú estás comentando, si al final la está propiciando Estados Unidos, pues es que ahí tiene todas las opciones a colar cualquier cosa, ya independientemente de que los otros interés, si se enteren si les espían o no les espían. O sea, es que ya en la propia tecnología lo pueden incluir. Claro, claro. También este caso de la tecnología que os he contado. Sí, pero eh, siempre que... Un líder de un país se entrega a otro siempre que eh, se produce una transferencia de tecnología de una empresa de un país a otra empresa de otro país o a un ministerio o a los presidentes o a los ministros. Esa tecnología pasa a una vigilancia por parte de los servicios de inteligencia de ese país, aunque esa tecnología haya venido del amigo más amigo. Bueno, bueno. No, no, sí, sí, sí. Yo creo que que dejarme ampliarlo para meter el caos más de lo que tú estás sí. diciendo. Y es que esa misma tecnología, eh, ese mismo acuerdo que la CIA hizo, la NSA, o sea, las agencias de Estados Unidos hicieron con Alemania, lo hicieron también con España. ¿Así? ¿Ah, no lo hicieron con Francia. no lo Quiero decir, no lo hicieron con otros países, pero con España también lo hicieron. Por eso cuando estalló todo el, todo el escándalo de, de Snowden se levantaban grandes protestas, grandes follones en, en España después de mucho tiempo sin decir nada, se llamó al embajador de Estados Unidos a costo Y parece ser que eh, le llamó el ministro de Asuntos Exteriores y que lo que le dijo es, oye, mira, te tenía que llamar porque es que si no vamos a hacer <risa> aquí el vehículo <risa> en ¿no? Europa y el tal. El ¿Pero por qué? Porque esos mismos electores nos los entregaron a nosotros. Acordaros, cuando estuvimos hablando de la Casa 2, que yo decía, eh, España ha eh, llevado a cabo el, fin, el, el, el CNI, el fin de ETA, porque tenía unas herramientas especiales que permitieron... Ese espionaje masivo bueno ese espionaje masivo es el que eh, el que llevaron a Alemania y llevaba a España. lo que pasa es que todo, todo cuesta y entonces España le vino fenomenal toda esa ayuda, pero a cambio tiene un precio y ese precio es pues eso esas comunicaciones intervenidas a países como, como marruecos o como claro. otros en los que nosotros y sí, es que además eh, me estoy acordando tiempo antes de todo eso el que era uno de los que era bueno, lo conoce todo el mundo ¿no? que fue presidente el, mayor, el más importante tenía algunos contactos con la CIA y la CIA proporcionó una serie de de mecanismos que también le valieron a ese presidente para investigar y para espiar a la oposición o sea, que, que... La CIA ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Claro, claro. O sea, que, pero es Así que tiene tiene amigos, la CIA, enemigos, la CIA la ha dado a sus amigos para que claro. espíen a sus enemigos. La CIA y, y la NSA, revés, ¿no? claro. es decir, las agencias de Estados Unidos, han jugado, pero siempre a favor de Estados Unidos. Claro. Siempre a favor de, lo, de los intereses de, de Estados Unidos. Y, y fijaros. Eh, lo demuestra algo muy importante su íntimo amiguito de, del cole de, lo, de jugar en los recreos con él de ser el más mejor amigo ha sido Israel yo alucino cuando y han espiado también a, a los, los israelites israelitas les han en una operación eh, han llegado a tener control sobre la, los drones israelíes incluso sobre las imágenes de señales de vídeo de los F-16 es decir es que no, no, es que no se fían de nadie, ¿eh? son tremendos ¿no? ¿Quieren, eh, quieren saberlo todo y, y, y juegan a, a, a todo, También, repito la CIA porque es la más potente de, de estos pero vamos, que Israel eh, eh, Francia Alemania, a cada uno hace lo que puede, ¿no? lo que pasa es que dices, la OTAN En la OTAN hay probadas eh, vigilancias a eh, los socios de la OTAN con la, la ampliación a los socios del, de los países del Este a los cuales eh, se les somete a vigilancia porque en el fondo, te admito en mi club de amigos pero bueno, tú todavía no, no, no eres muy de fiar, ¿no? Y entonces es como si tuvieran que confirmar permanentemente estas cosas. Y más sumado... Que en todos los casos de espionaje que hemos, eh, de todos los países que hemos dicho y en otros muchos, el motivo o uno de los motivos principales de este espionaje son siempre motivos económicos. Son siempre espionaje al, a los ministerios de economía, son siempre espionaje a las grandes empresas, es decir también la CIA y la NSA apoyan, respaldan a, a, los, a sus propias empresas, eh, como si fueran detectives privados contratados para, para hacerlo. ¿no? Como nos dice un oyente, con almohadillas los en Twitter, José Ángel Díaz eh, recuerda una frase de Dules, el exsecretario de Estado, con la época con Eisenhower en los años 50. ¿Qué dijo eh, Dules? Estados Unidos no tiene amigos. Sino que tiene intereses sí sí claro muy, y, muy y a veces algún gato también no algún gato <risa> oh, y si de oro cosas así, no <risa> no no, no es que lo tienen de todo claro y, y eso es lo que les mueve, por eso eh, lo he dicho al principio, lo quería decir al final. Eh, no existen pactos de caballeros en, en, en esto y el problema es que si en una guerra fría que realmente tenga a, asustados a todo el mundo eh, van a permitir que, que Estados Unidos haga lo que quieran ¿no? Oye fíjate escucha esto Fernando vale Que hay de lo mío no? Bienvenido, Mr. Marshall, Y es que, jolines, el asalto a la embajada de Corea del Norte de hace tan solo unos días, unos diez días aproximadamente, que no sabíamos quién era el responsable. Si sí, eran espías de aquí, si eran espías de Corea, pues no. Va a ser que eran espías de la CIA. Es que sí. es tremendo. Y, y, y decir que... Eh, tras Snowden y tras todos eh, de, estos descubrimientos. Sa, sabéis que se puso un poco de coto y se dijo, esto no va a pasar. Estados Unidos dijo, no lo vamos a hacer. Hace, ¿Qué ha dicho el del poco, ¿Qué ha dicho? Pues eh, el Congreso, en la etapa de Trump, ha decidido prorrogarlas durante años, eh, que no haya eh, recortes, que ponen supuestamente una limitación para los americanos, Pero, atención, se espiará en todo el mundo fuera de Estados Unidos, siempre para perseguir a los sospechosos de terrorismo y narcotráfico, ya, ya. como se ha demostrado en los casos que hemos contado, que es lo que hacen eh, las agencias de, de Estados Unidos. Esto justifica que sigamos haciendo lo que sigamos tirando de la manta que es la sección con la que concluimos cada noche en materia reservada aquí en la Rosa de los Vientos, que esta noche nos va a presentar a Fernando a un escritor húngaro que durante la dictadura comunista fue espiado por su mamá. No te puedes fiar de nadie. Increíble, ¿verdad? La vida del escritor y traductor húngaro András Forgács dio un giro completo. ...cuando un bibliotecario... ...que estaba estudiando antiguos documentos... ...del servicio secreto... ...durante la dictadura comunista... ...encontró su nombre en unos legajos... ...lo que iba a descubrir... ...fue un tremendo mazazo... ...que echó luz sobre la parte más oscura de su vida... ...y especialmente sobre la de su madre... ...András era... ...en los años 80 un disidente... ...metido de lleno en los grupos culturales... ...que criticaban la falta de libertad... ...del régimen comunista... Como en toda dictadura, el servicio secreto quería disponer de la mejor información... ...sobre sus actividades y hacía cualquier cosa para conseguirla. Con este objetivo, ficharon a Bruria, su madre... ...a la que bautizaron en clave como la señora Papay. La encargaron vigilar a sus hijos y a sus amigos. Sin ningún tipo de escrúpulos, la mujer llamó un día a la puerta de la casa de su hijo... ...y ante su sorpresa por la hora intempestiva de la mañana le dijo que había ido a limpiar que se olvidara de ella mientras lo hacía en realidad, quería comprobar la presencia y obtener la inf información sobre un poeta disidente que se quedaba a dormir en casa de su hijo lo narra el propio András en el libro El expediente de mi madre que ha publicado Anagrama, también desvela algo todavía más grave el servicio secreto quería instalar micrófonos ...y descubrieron que la forma más fácil... ...era que su madre fuera a limpiar la casa... ...en un momento en que su hijo no estuviera... ...el 20 de diciembre de 1983... ...mientras ella se dedicaba a quitar el polvo... ...y fregar los suelos... ...un equipo de agentes... ...llenó la casa de micros... ...espedudnante... ...lo sé... ...una madre violando la intimidad de su hijo... ...András... ...debió llevarse un palo tremendo cuando se enteró... ...a pesar de lo cual... ...guarda un recuerdo único de su madre ya muerta. Fue, cuenta él mismo, la persona más bella que he conocido en mi vida. Le debo toda mi fuerza y toda mi empatía. Su vida era un enredo entre ideologías, atracciones y elecciones. En algunas épocas de su vida, el escritor dudó de su madre. A sus preguntas sobre su forma de actuar, ella respondía con evasivas. Que el amor filial le llevó a interpretar de una forma simple... ...tendría una aventura amorosa... ...que no quería desvelar... ...también le extrañaba la facilidad... ...con la que conseguía por ejemplo... ...hacerse el pasaporte... ...algo tremendamente difícil de conseguir... ...en una dictadura como aquella... ...el pago a sus servicios no fue en metálico... ...sino en especies... ...la permitían viajar con frecuencia a Israel... ...donde visitaba a su familia... ...y se podía dar un baño de cultura... András ha asimilado la traición con deportividad, aunque no me cabe duda, de que si hay una traición que duela es precisamente la de una madre. Lo siento, pero yo no encuentro ninguna justificación. No encontramos justificaciones, pero es un caso verdaderamente llamativo. Este escritor húngaro espiado por su mamá. Por, su mamá. Por cierto, esta semana se ha presentado en Madrid, yo confieso, el libro que se ha publicado en Roca, yo confieso una presentación multitudinaria, ¿no? Efectivamente. O cuarta edición ya, ¿eh? que nos dieron la exclusiva en ese momento. Sí, el libro va fenomenal y, y el Mikel de Jarza... En la vida de sus 45 años la verdad es que está encantando a la gente y, y bueno el boca a boca funciona sí, sí. Fernando Rueda, muchas gracias un abrazo Hasta fuerte la gracias escuchamos en la actualidad, en las noticias y después continúa la rosa de los vientos En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Los mitos y las leyendas forman parte del esoterismo nazi... ¿no? ...que también está detrás del individuo de este del personaje... ...que ha provocado esa matanza terrible... ...en Nueva Zelanda, 49 víctimas... ...también vamos a hablar... ...en esta hora del programa... ...en esta hora de la a los vientos... encuentros cercanos... ...vamos a tener a un historiador... ...a un novelista fantástico... ...a José Luis Corral... ...pero antes os recordamos... ...y os damos nuevas pistas... ...para conocer el personaje oculto... ...de esta noche. Bueno, pues os recordamos... ...que tenemos a un músico con millones de seguidores, que comenzó en este mundillo en Club de Jóvenes. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si su primer grupo, grupo que no triunfó, hacía música ska? Debbie Bowie? George Harrison? ¿O Josh Michael? En rosa.vientos.es o con almohadilla rosa.vientos en Twitter decirnos quién de estos tres músicos maravillosos es el personaje de esta noche. la y siete, continuamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. El círculo secreto. Bueno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 su misión divina, ¿no? Sí, antes de entrar en, en una prisión de máxima seguri seguridad, pues probablemente le habrá llegado algún mensaje de alabanza por su mm. hazaña de sus camaradas y pero se acabó.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 Sí, es que esta semana ha sido alucinante. Decían, producido... la, la madre creía que se iban a reencarnar en ella, ¿no? Y, sí. A mí... que había entrado una secta en su casa. Dios, no, Dios. no, no es necesario que entrase una secta. No, sino evidentemente. Que, claro, sino que eh, tú, cuando tú... Eh, además, el perfil de, de esta chica, a mí me parece fascinante, la, la historia de María Gombao que viene de muy buena familia, de una familia muy acomodada, que además ellos estaban eh, ubicados en una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 encuentros cercanos es hora de hablar el mundo estaba cambiando seguramente se estaba dando forma a todo lo que tenemos hoy gobernaba el planeta un español un hombre llamado Carlos I de España y quinto de Alemania y su vida la cuenta como nadie Nuestro invitado. Que hace tiempo que nada consigo, que la fama Acaba de publicar El dueño del mundo sobre ese hombre, sobre los austrias. Finaliza su trilogía sobre los austrias, medievalista, historiador, José Luis Corral. Muy buenas. Hola, muy buenas. Escuchando música de un zaragozano, porque tú haces mucha patria. Bueno, y... Me gusta esa patria porque aquí la hacemos también, es que somos maños Bueno, hay que hacer la patria chica, la patria mediana, la patria grande y la patria universal Bueno, tú eres de Daroca exactamente, ¿no? Yo soy de una ciudad medieval pequeñita que se llama Daroca, que tiene dos mil habitantes pero que es una verdadera joya del patrimonio español y universal Y que se encuentra muy poquito al sur de Zaragoza, pero es un lugar fascinante ¿eh? esa historia viva, que se convertir en vida en la historia, que eso es lo que has hecho siempre, ¿no? Bueno, pues haber nacido en Daroca, haber recorrido las calles llenas de historia, de leyendas, la Puerta Baja, donde, por cierto, en el arco de la Puerta Baja, al exterior, en la fachada exterior, una de las puertas más monumentales de la Edad Media en España, está el escudo imperial de Carlos V. Allí está el águila bicéfala presidiendo de un tamaño gigantesco la Puerta Baja de Daroca. Pues probablemente buena parte de la culpa de que yo sea historiador la tiene haber nacido en Daroca y que mi padre pequeñito me contara leyendas e historias de aquella... ...fantástica ciudad medieval... ...el dueño del mundo, así se titula el libro... ...la novela que acabas de publicar... ...sobre ese personaje, un personaje que lo fue... ...absolutamente todo importantísimo... Eh, ...Carlos I de España... ...aquí de Alemania... ...bueno, pues el dueño del mundo... ...efectivamente... Efe ¿no? efectivamente eh, ...si hubiera que elegir a cuatro o cinco grandes personajes... ...en cuanto, sobre todo... ...en cuanto al poder que han tenido... ...el poder que han ostentado... ...a lo largo de su vida uno de ellos sería Alejandro Magno otro sería César Augusto Otro quizás sería el propio Genghis Khan, el emperador de los mongoles, pero sin duda entre los cinco primeros estaría Carlos de Austria, eh, el dueño de uno de los imperios más grandes que han existido sobre la tierra. Ambición, sexo, poder, eh, se lee en el subtítulo de tu libro es eh, sobre hace 500 años eh, pero es que ese subtítulo sobre el mundo de los gobernantes se puede aplicar hoy en día. Eh. Se puede aplicar perfectamente y es que en la práctica eh, la modernidad, entendida en un sentido muy amplio, empezó Yeah. <laughs> Con, el, con Carlos V y su época es, eh, como ha dicho muy bien en la introducción, es el monarca que da el giro decisivo para que buena parte de la historia del mundo sea lo que hoy es, porque pasamos de una edad media cerrada en torno al mundo europeo y mediterráneo a una edad moderna abierta con el descubrimiento de América los, via los viajes transatlánticos la vuelta al mundo de Magallanes que ocurre precisamente en la época de Carlos de carlos de Austria, la apertura de Europa eh, romper esas barreras eh, un tanto tipadas, cerradas, herméticas de la Europa medieval y la apertura a un nuevo mundo. Eso que llamamos la mundialización, la globalización, empezó con Carlos. Hace casi dos décadas una persona en Zaragoza me puso un libro, una persona que además tiene un gusto exquisito en lo literario, y me puso un libro en las manos, y él, ese novelista pero me dijo, es de un historiador pero un historiador eh, que escribe muy bien y hace novela muy bien. Y ese libro se titulaba el CID, y era de José Luis Corral. Bueno, es una de mis novelas, ahora la ha republicado Planeta, es una novela del año 2000, salió hace ya unos 19 años, y Planeta el año pasado la ha reeditado, y sigue reeditado el año de bolsillo, que está al alcance de todos, porque efectivamente el CID es uno de los personajes más importantes de nuestra historia, más contravertidos y más manipulados. Precisamente el lunes 18 voy a dar una conferencia a las 11 de la mañana en el Senado sobre el CID, la jura de Santa Gadea, y todas esas mentiras que en la historia se han repetido, y una una y otra vez sobre la figura de este, de este personaje que a nivel ista, español por lo menos es tan importante y tan conocido como el propio emperador El dueño del mundo que se acaba de publicar eh, lo has eh, presentado te has juntado con los periodistas en el monasterio de Yuse hace muy poquito presentabas un libro que estaba yo en eh, junto a ti en eh, Tordesillas está muy relacionado porque forma parte de esa trilogía de los Austrias y ese día me di cuenta que eh, eres un historiador que buceas, que vives eh, que eh, el pasado te fascina. Pero convertir el pasado en novela no significa vivir en el pasado, sino vivir en el presente. Yo creo que eso es lo que le falta a los historiadores. Es que la historia es más del presente y del futuro que incluso claro. del pasado. Porque cada presente construye, fabrica y diseña su propia historia. La historia que escribimos ahora sobre Carlos de Austria... No es la misma que se escribía sobre Carlos de Austria en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Es, es diferente. La mirada que hacemos al pasado va cambiando en función del cambio del propio presente. Por eso la historia es una materia viva, en permanente construcción. Eh, probablemente ahora estamos introduciendo En la figura de Carlos V Aspectos que hace 100 años serían impensables Como elementos del feminismo En esta novela, eh, en el dueño del mundo Los austrias 3 Hay mucho, eh, mucha historia de mujeres Porque el personaje Carlos Utilizó a las mujeres de su familia A las mujeres de la dinastía de los austrias En su propio beneficio Hoy en día eso está muy controvertido Evidentemente por los movimientos feministas Y por los movimientos de liberación de la mujer Cosa que por cierto proyectada al siglo XVI Pensar que Carlos podía haber liberado a las mujeres era algo impensable ¿no? por tanto la mirada a la historia no solamente depende de la propia historia sino también del presente por eso digo muchas veces que la historia es más Algo propio del presente y del futuro que del pasado. En este libro mencionas si y hablas mucho, ahora que estás eh, comentándonos algo sobre las mujeres, la figura de Juana la Loca aparece, ¿no? Aparecen en los tres, aparecen Juan la, en Juan la... Juana la, la Loca vida. lo entrecomillamos, ¿eh? porque es una denominación eh, que le dio la historia, pero no estaba loca para nada, ¿no? yo creo que no, en la primera novela en el vuelo del águila ya aparece esa muchachita que, se va, que la envían sus padres, los reyes católicos la envían a Flandes para que se case con el, el el monarca de Flandes con Felipe el Hermoso el heredero del emperador, de Maximiliano y allí se fascina es una muchachita con dieciséis años que aquí eh, cuando vivía en Castilla con sus padres, con los reyes católicos era lo que podríamos llamar una mujer una jovencita adelantada a su tiempo ella no quería ir a mesa Isabel Católica era muy rígida, obligaba a sus hijos a que fueran a misa diaria, el rosario, las letanías, y ese mundo no le interesaba para nada. Claro, para la Iglesia, que quiere que por todos los medios que los monarcas sean monarcas católicos y que representen el estereotipo del católico, del buen católico, del fiel católico, aquella muchacha rompía todos los esquemas. Y la hicieron loca, a base de quitarle el poder en las Cortes de Toro de 1505, a base de declararla no loca, pero sí inhábil para reinar, a base de recluirla en Tordesillas, de alguna forma quitándole sus derechos, porque ella era la reina legítima de Castilla y lo seguiría siendo toda su vida, pues esta muchachita rebelde, esta muchachita inconformista, esta muchachita que se había fascinado con la corte brillante de su esposo, del joven Felipe el Hermoso, fue recluida en Tordesillas y allí años y años de cautiverio, años y años de maltrato por parte de su padre, ...de su esposo primero... ...de su padre Fernando el Católico después... ...y por fin de su hijo Carlos... ...evidentemente acabaron provocándole problemas mentales... ...pero seguramente no estaba loca... ...era una mujer diferente... ...una mujer avanzada a su tiempo... La figura del dueño del mundo de Carlos eh, Centra, tu libro, es una figura que tuvo un poder inmenso, tuvo eh, muchísimos eh, años, décadas en el poder, es un personaje eh, con muchísimos eh, prismas eh, porque entonces el mundo estaba cambiando, el mundo cambió mucho. Hay diferentes eh, asuntos eh, que analizar antes, eh, nos decías, bueno, pues eso que llamamos eh, globalización comenzó entonces y una de las cosas que comenzó entonces es que el mundo se acababa de multiplicar por dos, se acababa de producir el discurso en toda América llegaban los tiempos de la conquista y España pasaba de ser en la península ibérica a ser mucho más claro, es que el mundo en apenas unos pocos años, los que van desde 1492 al comienzo del reinado de, de Carlos, en 10, 12, 15 años el mundo se ha doblado en tamaño claro, claro. se ha hecho el doble de grande, ¿no? se ha hecho el doble de las tierras emergidas, ya son el doble la población es el doble y esos conocimientos llegan a Europa y claro, todo va cambiando, cambia la percepción del mundo cambia el concepto de la propia historia cambia el concepto de la tierra, empiezan a introducirse una serie de ideas nuevas, que será lo que llamamos el segundo renacimiento, el renacimiento de mediados del siglo XVI, y el protagonista eh, de todos esos cambios, el que lo vive en primera persona, y el que tiene mayor capacidad de decisión de ese tiempo, probablemente en todo el mundo, es Carlos de Austria. Es un emperador que, por una parte, recoge la última tradición De la Edad Media, de hecho yo he dicho en alguna ocasión que Carlos de Austria es el último caballero de la Edad Media, pero por otro lado anuncia esos nuevos tiempos que están apareciendo, que están apareciendo de una forma absolutamente eh, rapidísima y a toda velocidad. Es un hombre en el cambio de dos mundos, en el cambio de la historia, el gran cambio de la historia y además él es el que más va a decidir con mayor capacidad de decisión en esos cambios. Por tanto es un personaje fascinante desde el punto de vista histórico y también claro desde el punto de vista literario. El mundo se multiplicaba por dos, pero el mundo, digamos, antiguo, las creencias se partían por la mitad. Con el fisma occidente y oriente, eh, las diferentes creencias no se perdieron, pero se partieron por dos. Esa es la gran contradicción y el gran fracaso de Carlos. Carlos es un emperador mesiánico. Él cree, está convencido, de que tiene que haber un solo emperador, un solo dios, un solo imperio. Un hombre, un dios, un imperio. Pero claro, se encuentra con que la realidad es muy distinta. La cristiandad se ha dividido en dos, los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, los protestantes por un lado y los católicos por otro. Amenazan los turcos en el Mediterráneo, ya han avanzado hasta las puertas de Viena, han conquistado parte de Hungría y por tanto la amenaza del Islam es tremenda sobre Europa. Hay graves problemas dentro de la cristiandad, no solamente religiosos entre protestantes y católicos, sino también entre los distintos reinos de la cristiandad, Inglaterra, Francia, eh, Polonia, Hungría hay unos conflictos tremendos entre, de intereses comerciales en el mundo mediterráneo, entre venecianos, genoveses el propio papado que aparece ahí como una fuerza terrenal más que como una fuerza espiritual y Carlos está en la vorágine de todo de todas estas convulsiones y además es el que tiene que soportar de alguna manera la construcción de ese nuevo mundo, que no nos olvidemos al cual hay que añadir esas conquistas de América con la presencia de los españoles en América y ese nuevo mundo que se ha abierto y que propicia que haya una perspectiva de carácter histórico mucho más amplia. Pues el corazón de todas esas convulsiones, el corazón que bombea eh, la sangre de estas convulsiones, es el corazón de Carlos. Y en ese cisma él se posicionó del lado del cristianismo, ¿no? Del lado del cristianismo católico. Sí, sí, claro, claro. El propi... cristianismo católico, claro. de, de lo de siempre, digamos. Sí. <risa> Él se encuentra con una, una dicotomía tremenda, ¿no? O aceptar las propuestas, las noventa y cinco tesis de Lutero que iban en contra del poder de Roma, del poder del Papa de Roma, de la Iglesia Católica... O aceptar la Iglesia Católica, aceptar a Roma, aceptar al poder del Papa y en consecuencia tener que ir contra los eh, rebeldes, los protestantes luteranos, que es lo que hace. En la batalla de Milberg en el año 1547 derrotará a los protestantes, será el momento de su máxima gloria, pero esa derrota es una derrota efímera, porque con la derrota, con su victoria, la derrota de los protestantes, el emperador no consigue acabar con la reforma protestante, sino más bien todo lo contrario. La reforma protestante triunfará en Europa, la cristiandad se partirá, y quizá uno de los grandes fracasos que se llevará a la tumba Carlos V fue entender, comprender y darse cuenta que él no había logrado esa unión de la cristiandad rota. Y una de las cosas a las que la asesió en su tiempo tuvo lugar, la que yo creo que fue la primera revolución moderna, la de Gante. Eh, eh. Eh, moderna... Eh pero ya con un elemento que ya aparecía después eh, y que apareció después. Eh, pero la rebelión, la revolución de Gante, de la gente de Gante, eh, tuvo muchos elementos eh, que son reconocibles después. Sí, la rebelión de Gante, comienza, la novela El dueño del mundo, esta tercera entrega de los Austrias, comienza precisamente con la revuelta de Gante. Eh, acaba de morir, estamos en el año 1539, acaba de morir la emperatriz, la esposa de Carlos, Isabel, con la cual vivió una apasionante historia de amor que la cuento en la segunda entrega, en el mundo en sus manos, y Carlos se retira al monasterio de las Islas, hoy a día es una ruina, muy cerca de Toledo, unos pocos kilómetros al sur de Toledo, y allí está abatido, desconsolado. Él ya no tiene ganas de gobernar el mundo, y solo tiene 39 años, ¿no? Pero el desconsuelo que le produce la muerte de Isabel es absolutamente pavoroso. Sus consejeros se presentan en el monasterio una y otra vez, diciéndole, majestad, Tenemos problemas con los protestantes, tenemos problemas con, con Francia, con los otomanos, con los turcos en el Mediterráneo, tenemos problemas en América. Hay que gobernar el imperio. Y él sigue allí recluido o casi casi escondido en el monasterio de las islas hasta que le dicen, y además los de se han rebelado contra vuestra majestad. Y eso sí que no lo soporta. ¿Por qué? Porque Carlos. Había nacido en Gante, él era un ciudadano, había nacido en esta localidad de, de los Países Bajos, y cuando le dicen que en Gante ha habido una rebelión y que no aceptan eh, la autoridad del emperador, él se da cuenta de que si permite que triunfen los de Gante, que son los de su pueblo, mm -hmm. los de su ciudad, los de su ciudad natal, entonces va a perder el imperio. Porque si no puedes someter, si no puedes convencer, como sea, a los tuyos, estás perdido. Y se va rápidamente, con un pequeño ejército, entra en Gante y somete a los rebeldes, que eran fundamentalmente los burgueses de la ciudad los comerciantes, los burgueses, los artesanos los somete a sangre y fuego con unas condenas durísimas y llevará a cabo una represión con ejecuciones de los que habían sido cabecillas de esta revuelta, pacifica Gante y claro, la gente del imperio que veía en este hombre, pues una especie de desánimo por la muerte de su esposa se dan cuenta de que Carlos va a hacer cualquier cosa hasta reprimir a los ciudadanos de su propia ciudad natal y que por tanto, el emperador tiene Autoritas, Tiene autoridad. Esa revuelta de, de Gante marcó la vida de Carlos y es el inicio de esta tercera entrega de los Austrias. El dueño del mundo, que es el libro que acabas de publicar, la tercera entrega de esa trilogía de los Austrias. ¿Cómo vive un historiador un momento como el actual? Un historiador fascinado con ese mundo de la edad de media, con esos personajes, hemos hablado, de Fito, por supuesto, de, de Carlos, pero ¿cómo vive un historiador? Eh, porque a mí me interesa... Eh, Ver, eh, claro que me interesa la, la historia, pero ¿no tienes un poco la sensación de que a veces eh, se utiliza la historia, el pasado, para hacer ideología presente y futura? Bueno, yo vivo, soy un hombre del siglo XXI y vivo la actualidad y me, me, me apasiona también eh, seguir la actualidad. Y efectivamente la historia sigue siendo un arma ideológica que se utiliza de forma absolutamente lamentable por fuerzas políticas. Eh, Podríamos poner muchos ejemplos. Pero en Cataluña, por ejemplo, se está hablando de un concepto que nunca existió y eh, políticos catalanes hablan de lo que fue la corona catalana-aragonesa que nunca existió o de los países catalanes que nunca existieron, haciendo presentismo político y confundiendo al personal y mintiendo al personal sobre el concepto de la historia. Pero es que el señor, el señor Rajoy presidente del gobierno hasta hace unos meses hizo lo Habla... mismo pero en el otro lado claro, ¿no? hablaba claro. de la nación española desde los reyes católicos, la unión la unión de España con los reyes católicos, no es cierto los reyes católicos se casaron y hubo una unión dinástica en la primera entrega de los hostias en el vuelo del de Águila, creo que queda bastante claro cómo el mismo día que murió Isabel el 27 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, ese mismo día su esposo Fernando deja de ser rey de Castilla sigue siendo rey de Aragón pero deja de ser rey de Castilla. Y además se ¿sí unió en Castilla de Aragón? y si Aragón. dinástica pero no políticamente, ni económicamente, ni fiscalmente. Y una tercera cuestión. El otro día, hace dos, tres días, el secretario general de este nuevo partido que ha surgido por ahí, de Vox, hablaba, decía, que eh, si no hubiera sido por la batalla de las Tolosa por la batalla de Lepanto y por Carlos V, las mujeres europeas llevarían burca. Eso es utilizar... ...de una forma torticera y lamentable la historia... ...hacer un uso político y mendad de la historia... ...porque este señor no tiene la menor idea de historia... ...Nepanto no significó demasiado... ...más que una gran batalla propagandística... ...porque a los tres años de la batalla... ...la armada turca era más poderosa todavía... ...que la que había sido en Lepanto, ...y los turcos siguieron avanzando por el Mediterráneo... ...por lo tanto no tiene razón... ...y además utiliza la historia, como digo, de una forma torticera... ...pero hay gente que se lo cree... Parece que la historia se utiliza también un poco para fomentar... Eh ...el nacionalismo, si bien sea enterrador o separador... ...bien sea eh, centralista como el de Rajoy... Eh, ...separatista como el de Putemont, no ...que parece que se utiliza la historia y se utiliza el pasado... ...cuando el pasado es uno... ¿no? Y, ...y tenemos que coger lo que ocurrió... ...aunque vaya en contra de nuestras ideas. Claro, es que el pasado no va en contra de nadie... ...el pasado claro. es el pasado... ...y lo que hay que hacer es defender las ideas actuales... ...independientemente del pasado... ...lo que pasa, lo que ocurre... ...es que los nacionalistas... El pan nacionalismo sobre todo Tiene una verdadera obsesión por justificar Su existencia como ideología O como sistema político A partir de unas referencias Lo más lejanas en el tiempo Lo más satánicas posibles en Cataluña es evidente, cuando se habla por ejemplo de una Cataluña casi casi secular desde los tiempos de Adán y Eva o cuando Sabino Aranagoidi el fundador del partido nacionalista vasco decía que la patria vasca venía poco menos que de Adán y Eva, y no habló en broma o cuando en la nación española se retrotrae pues, poco más o menos al tiempo de los visigodos, cuando los visigodos los reyes visigodos jamás se titularon reyes de España, sino que se llamaron siempre rex visigotorum rey de los visigodos, y España no era la, la España de los visigodos ni por asomo. Esa utilización nacionalista eh, a nivel autonómico actual o a nivel del Estado, eh, se hace Para falsificar el pasado. Y con Carlos V se ha hecho exactamente lo mismo. ¿eh? La figura imperial de Carlos se ha utilizado de una manera o de otra, la figura de sus abuelos, de los reyes católicos, de su hijo Felipe II, con los intereses partidistas y políticos absolutamente lamentable. La historia es una cosa, la política es otra diferente, pero el uso político que se hace de la historia por parte de ciertos dirigentes me parece que es... Eh, ...propio de indocumentados y de ignorantes... ...cuando no de manipuladores que también... ...el dueño del mundo Carlos I... ...su hijo Felipe II... ...antes ahí mencionabas... ...seguramente las cinco personas más poderosas... ...en del mundo, las que han tenido más reinado... ...bueno, más... ...geográficamente más reinado... ...creo que era en la época de Felipe II... Cuando, ...el hijo de Carlos... Eh, ...cuando se dijo aquello... ...se institucionalizó aquello de... Eh, ...el imperio donde no se pone solo sí. eh, ...fueron posiblemente... ...dos de los personajes... Eh, ...católicos y cristianos y españoles... ...o los dos personajes eh, más poderosos... ...que jamás hayan existido... ...entendiendo por poder el, el espacio geográfico... ...¿no? Sí, el, el imperio español con Carlos V... ...y el imperio español con Felipe II... ...en su extensión territorial... ...es absolutamente enorme... ...enorme a pesar... ...de la poca gente que había en España España siempre ha tenido un notable déficit demográfico, lo sigue teniendo Alemania que es un país más o menos ya unificada, más o menos del tamaño de España tiene el doble de habitantes, Inglaterra que es eh, un país la mitad prácticamente en extensión que España es un país que tiene dos veces eh, dos tercios más de habitantes que la península ibérica ¿no? porque España, por tanto ese déficit demográfico es suplido por una fuerza, por una voluntad de los españoles extraordinaria de construir imperio A veces en condiciones pues, muy precarias. ¿no? Yo recuerdo que hace unos años se encontró eh, en una visita que, que hacían unos montañeros a uno de estos, eh, de estos nevados de los Andes, a un soldado español congelado, con su morrión, con su casco, con su armadura, con su lanza, que estaba a 5.000 metros de altitud sobre el nivel del mar congelado. Bueno, ¿qué hacía un español vestido a la usanza de los tercios a aquella altitud? Pues era la obsesión de los españoles de conquistar el mundo. De alguna forma, la conquista de América no es más que la continuidad de la idea de lo que había sido la conquista de al a los musulmanes. Y esa idea se llevó también a América. De hecho, la ideología de Carlos V es la conquista del mundo, no tanto en cuanto a la reconquista, sino a convertir eh, todo el mundo bajo el dominio cristiano, como he dicho antes, en un solo imperio, un solo dios, un solo gobernador. El dueño del mundo, eh, un librito, ¿eh? <risa> Porque, hombre, evidentemente una figura como Carlos eh, implica la necesidad de, de hacer cientos de páginas, tú las has hecho eh Bueno, entre las, entre las tres eh, novelas, eh, estas son setecientas y pico páginas, yo creo que son... Dos mil páginas pues, dos, dos, dos mil y pico, dos sí, mil quinientas sí, sí. páginas, una cosa así, que yo creo que es, que es suficiente para entender el tiempo, la época y la vida de Carlos V ¿Y ahora qué? ¿Qué una es pregunta. lo que te está interesando? ¿no? Pues ahora voy a tomarme, no un descanso, porque estamos evidentemente de promoción y todavía tengo por ahí algunas conferencias, esta del Senado y algunas otras, presentaciones, jornadas de historia y demás, pero voy a tomarme un par de meses de reflexión porque tengo tres proyectos en concreto muy encauzados, muy avanzados, y voy a ver en cuál de ellos me, me centro. ¿no? Por una parte, me apetece mucho seguir con los austrias, dedicarle dos novelas, o tres, pero quizás dos, a Felipe II con lo cual sería una pentalogía sobre el siglo XVI, me interesa mucho volver a la Edad Media, yo soy especialista, soy profesor de Historia Medieval y por tanto especialista en el medievo y me interesa muchísimo volver a la manilla a la tal manida y denostada Edad Media y también me gustaría hacer un proyecto de literario, me refiero en este caso un proyecto de una novela de intriga ambientada en enigmas medievales pero que están a los ojos de todos y que a veces no los vemos, ¿no? Eh, bueno voy a pensar estos dos meses a ver que hago y en abril decirle Y te vas eh, ahora también a Zaragoza, una ciudad, eh, no sé, medievales de todas las épocas, eh, porque existía hace dos mil años César Augusta, pero bueno, eh, eh, es eh, la historia viva y es eh, la ciudad eh, del futuro en nuestro país. Pues eh, en Zaragoza estamos muy contentos con la ciudad, estamos muy contentos con lo que eh, está pasando eh, en Aragón, porque en Aragón somos muy poquitos, apenas 1.300.000 habitantes Pero Aragón es una tierra abierta. Yo publiqué una historia de Aragón hace ya unos años y quedaba claro que Aragonés es el que quiere ser Aragonés. Los fueros medievales de Aragón están, contienen para la época, para los siglos XII y XIII, unas libertades eh, desconocidas. Algunas de ellas las conocía Carlos, precisamente. Aragón tiene esa situación de ser tierra de cruce de caminos en, en época románica, romana en época islámica. Han pasado todas las generaciones. Y en la época de Carlos V, en el siglo XVI, a Zaragoza, que era una especie de Florencia, no exagero, porque tenía una cantidad de palacios enormes, lo que pasa es que la burguesía zaragozana, que fue muy bruta en el siglo XIX y en el siglo XX, los destruyó, la, llamaban esta ciudad Zaragoza la harta, la harta porque había abundancia de alimentos, de mercados, de tiendas, de todo tipo de productos y, por tanto, era una ciudad que en el Renacimiento, en el siglo XVI, fue una de las más brillantes de Europa. Y es eh, brillante escuchar en este programa... Fascinante tenerlo con nosotros, a José Luis Corral, un historiador medievalista eh, de cabecera, pero un zaragozano de pro y un novelista extraordinario. Ahora acaba de publicar El dueño del mundo, esa trilogía de los Austrias. José Luis, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Nada, hasta que quieras ha sido un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La historia se sigue usando de forma como herramienta ideológica y se usa de forma torticera, lo ha dicho aquí en La Rosa de los Vientos, un historiador espectacular, impresionante, como José Luis Corral. Y comenzamos aquí un nuevo tramo de las dos vientos eh, que finalizaremos con las señales del fin del mundo. Javier Sevillano nos hablará de esos eh, tres soles que el otro día se vieron en China. Tres eh, soles a la vez. Bueno, contaremos eh, en qué consistió ese fenómeno y qué interpretación le dieron ahí. También hablaremos en URECA con Mado Martínez eh, del aburrimiento. Y conoceremos algo más... Eh, Historia también, historia olvidada y desconocida de la figura de un personaje fascinante español, el Darwin Español. Lo podemos llamar y por supuesto también el Callejón con José Manuel Esquivano que esta noche nos habla desde Málaga porque allí se está celebrando el Festival de Málaga de Cine Español. Pero antes, resolvemos en la incógnita de esta noche el personaje oculto. somos hemos dado y nos decimos quién es. Y bueno, esa resolución al concurso, Silvia, Eso es, Bruno, mira, recordamos que era Debbie Bowie, George Harrison y Josh Michael. Bueno, pues Debbie Bowie, que lamentablemente falleció en 2016, ha sido noticia esta semana porque la demo de su mítica canción Starman salió a subasta con un precio estimado de 11.574 euros. Pero es que Josh Harrison también, que falleció en 2001, ha sido noticia hace bien poco porque uno de sus coches, un antiguo modelo de Mercedes, un 250 CE, se subastó en Barcelona por un valor estimado entre 25.000 y 75.000 euros. Pero nuestro protagonista, en cambio, ha sido noticia por su afición al arte. Perfecto, como habéis acertado muchos de vosotros, se trata de George Michael, que falleció también en 2016... ...y él comenzó en la música como DJ y no logró triunfar hasta que formó el Grupo One con su compañero de universidad, Andrew Ratley. Bueno, pues George, cuyo nombre real era Giorgio Kiriakos Panagiotou, de origen griego... Ha sido noticia porque su gran colección de arte, 200 obras que han sido subastadas en Christie, en Christie, en las subastas Christie esta semana, pues desde una litografía eh, que ha salido por 100 libras hasta esta litografía ha alcanzado el precio de 68.298 euros, no está nada mal. Y cuadros, por ejemplo, de Bridget Riley, pues este estaba valorado en más de 600.000 de 600 libras. No sé el precio real que habrá alcanzado, pero me imagino que si el otro de 100 libras ha sido 68.298, pues el de 600.000, imagínate. Debe ser la cosa tremenda. ¿Tú has pujado? Sí, sí, pero, pero todos. Ya me imaginaba yo, oye, sí. que está millonético. Sí, sí, sí, si hubiera eh, sido el... Eh, El, a ver, el sorteo iba a decir la subasta. De cosas que tenía David Bowie en su casa, pues igual sí. Claro. ¿Tú sabes que yo estuve a punto de comprar un cuadro de Alejandro Sanz? En una exposición que hizo. <risa> Menos mal que no Muy lo Muy baratito, ¿eh? Muy oh, baratito dije, era. Te tienen que pagar a ti por tenerlo. No, no estaba mal. era tazas y no, estaba, no mal. estaba mal. no No, no, no estaba claro, mal. Vale. Pero bueno, no tenía yo en ese momento tampoco para estar gastando. <risa> bueno, ¿y quién ha sido el ganador o ganadora esta noche? Pues en esta ocasión participo en el correo electrónico en rosa.vientos.es y de por celta has sido tú el ganador, no sé si es chico o chica, pero lo que sí te pido, por favor, que nos envíes a este mismo correo tu dirección y te haremos llegar un detalle del programa que yo creo que te gustará mucho. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Justamente olvidado Fue absolutamente todo Es el Darwin Español Es un personaje importantísimo en la ciencia mundial Y apenas sabemos nada sobre él Hoy vamos a conocer un poquito más Y nos va a contar Javier García Blanco Javier, muy buenas Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches ¿Quién es el Darwin Español? Bueno, pues estamos hablando de Félix de Azara, que era un, un nombre aragonés de la, de la baja nobleza, un infanzón del siglo XVIII, que bueno, pues empezó su carrera como ingeniero militar, pero acabó convirtiéndose en uno de los más destacados exploradores y naturalistas eh, que ha dado pues, la historia de la ciencia en España y también, empezó eh, podemos decir, de la historia de la ciencia a nivel mundial. Estoy viendo este reportaje sobre el que ahora hablamos. Él se caracterizó, entre otras cosas, por un altísimo nivel de observación, de deducción. Eh, ¿Es el padre realmente o el antecesor eh, de la teoría más importante de la historia de la humanidad en cuanto al eh, científico, el origen eh, de las especies, la ley de la evolución? Y él era un extraordinario dibujante. Él era un extraordinario todo y científico también. Sí, él tenía una formación en principio en matemáticas eh, y en astronomía para poder desarrollar esa labor como ingeniero militar que le permitía trazar eh, mapas realizar planos cartográficos pero eh, durante una misión que se desarrolló durante más de 20 años en, en américa meridional eh, pues acabó convirtiéndose de forma autodidacta en, en naturalista en biólogo eh, también en eh, antropólogo porque dejó por escrito eh, numerosas observaciones de las tribus que había allí eh, en aquel tiempo pero sobre todo pues eh, como decíamos eh, destacó como naturalista él luego más tarde a la a regreso a europa, Eh, publicó dos, dos libros, dos tomos importantes sobre las especies tanto de aves como de mamíferos que había tenido ocasión eh, de ver durante sus viajes en, Afri en, en América y eh, entre otras cosas pues eh, llegó a catalogar más de 400 especies de las cuales muchas de ellas eran en ese momento eh, desconocidas por la ciencia. Él fue víctima además del olvido sobre todo en nuestro país pero él fue víctima en vida ...también de un mal endémico español... ...la corrupción... ...sí, porque él... Eh, ...durante todo ese tiempo... Eh, ...que estuvo en, en América del Sur... Eh, ...acudió allí con la misión... De, ...de cartografiar las posesiones españolas... ...de trazar esas líneas... Eh, ...divisorias entre las posesiones españolas... ...y las portuguesas... ...pero se enfrentó, como bien dices... ...con la corrupción... ...sobre todo de, de las autoridades del virreinato de, de, ...de La Plata... ...del río de La Plata y que le ponían las cosas realmente difíciles. También eh, los portugueses, ¿no? Sus iguales portugueses que tampoco quisieron hacerle la tarea fácil y él eh, pues aprovechó esa circunstancia para aprovechar esos eh, 20 años que iba a pasar en América para dedicarse a esta otra labor paralela. ...que acabaría haciéndole destacar... ...y haciéndole crecer los libros de historia, ¿no? La historia sobre el Darwin Español... ...se encuentra en la revista Historia de este mes... ...tema de portada de Venezuela... ...pero uno de los temas destacados es este... ...desconocidísimo, pero fascinante... ...el Darwin Español... ...insistimos en la revista Historia... ...de España y el Mundo... ...un artículo de Javier García Blanco que ha estado esta noche con nosotros hablándonos sobre un personaje injustamente olvidado. Pero Javier, en este reportaje se recupera y hay que recuperarlo porque su nombre tiene que estar en los altares de la ciencia. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo Bruno, gracias a vosotros.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 La Rosa de los Vientos El Callejón del Escribano Y lo hemos anunciado en fechas anteriores y es que ya ha comenzado el Festival de Cine Español el Festival de Malaga y como siempre José Manuel Escribano está allí Y nos lo cuenta aquí, en el Callejón del escribano José Manuel. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Una vez más, un año más, el Festival de Málaga, el Festival de Cine Español. Pues efectivamente, hombre, aquí estamos para verlo porque nada mejor que venirse a Málaga, iba a decir, en primavera. La verdad es que este año se ha adelantado un poquito el festival pero por lo menos el tiempo acompaña Málaga está engalanada hasta arriba con alfombras rojas con retratos de los artistas por la calle con la plaza de la Merced la calle Larios en fin lo típico porque realmente la ciudad de Málaga yo diría que incluso la provincia pero la ciudad de Málaga acompaña a su festival veintidós años ya con este ha empezado pues anoche fue la gala de inauguración con Taxi a Gibraltar la película que protagoniza como no, Dani Rovira, que además recibió el homenaje de su pueblo, de su ciudad y de su gente bueno, en la sección oficial hay nada menos que 22 películas este año Está Antes de la quema, de Fernando Colomo El director más veterano y yo diría que un poco el único consagrado Que se ha acercado por esta edición de, del festival Está también 522, un gato, un chino y mi padre La película de Paco Baños, que por lo menos tiene un título original ¿A quién te llevarías a una isla desierta? de J. Linares El doble más quince, de Miquel Rueda As Díaz Cabandrán, de Carlos Márquez Marcet, que ya sabe lo que es tener éxito aquí en Málaga, Litus, de Dani de la Orden, el director del Mejor Verano de mi Vida, Yo, mi Mujer y mi Mujer Muerta, otro de los títulos de este año que la verdad que está en la mar de bien, de Santi Amodeo, que repite, yo creo que después de bastantes años eh, eh, vuelve a la pantalla grande, Sordo, de Alfonso Cortés Cabanillas, O Grande Circo Místico, la película de Carlos Diegues, el veterano realizador, brasileño y veo películas de directores y directoras pues, menos conocidos, Luis María Mercado, Neus Bayus, esta, una película eh, rodada en catalán y en senegalés, con lo cual tiene todas las eh, virtudes para ganar algo. Porque desde que se llama cine en español, han ganado dos en catalán y una en inglés. De manera que esta tiene posibilidades. ¿no? Si es en senegalés, de... bueno... Esa es lo mejor de todos, ¿no? También trae su película Inés de León, Arisama, Roberto Hueso, Alejandra Márquez. en fin, no quisiera tampoco dejarme a ninguno porque todos se merecen, de todo lo que se les mencione, ¿no? Ante Elvin Prieto, Rubén Mendoza, Salvador Simón, Arturo Castro, y va a clausurar, pues de nuevo, Dani Rovira con la película Los Japón, de la que ya hablábamos en el programa hace algunas semanas, la película que ha dirigido Álvaro Díaz Lorenzo. Pues lo que yo suelo decir, pues Colombo y 20 más, ¿verdad? O oh, oh, 21, ¿verdad? ¿no? Sí, en este caso sí. son Colombo y 23 mm. más porque las dos de Dani Rovira están fuera de concurso. Ellos los claro. por qué no quieren concursar, ¿no? Bueno, lo que sí hay desde luego son las secciones habituales del festival Málaga Premier, que va a estrenar el episodio de inicio de la temporada 20 del Cuéntame, también los episodios de Gigantes, de Enrique Urbizu y de Instinto, de Carlos Sedes y Roger Wall, y cinco largos más, la, la, la sección Zona Cine, donde están las películas pues más arriesgadas, más experimentales. ¿no? Por supuesto, hay documentales, cortometrajes, una sección que se llama Focus Argentina, con cuatro títulos, porque hay que recordar que por eso se llama el Festival de Cine en Español porque también presta atención a las películas latinoamericanas incluidas eh, Portugal y, y Brasil, claro una sección con lo mejor del año eh, el estreno del Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo las celebraciones del viaje del Cano y Magallanes empiezan ya pero se van a suceder a lo largo de todo el año, imagino y dos películas de oro en lugar de una, como siempre había este año son dos, una española, Amanece que no es poco, la película super conocida de José Luis Cuerda, y la, la historia oficial, también una película notable importante, esta del argentino Luis Puenzo. Habrá actividades, hay actividades a lo largo del festival, como afirmando los derechos de las mujeres, exposiciones, conciertos, besas redondas, y Cinema Cocina, esta sección especial del Festival de Málaga, nada menos que con siete películas, gastronómicas que están protagonizadas pues eso, por el vino, el aceite de oliva el jamón, en fin, no sé si serán muy buenas pero desde luego alimenticias, por supuesto que sí. Recordemos para terminar a los homenajeados este año que son Julia Gutiérrez Caba que ya recibió el homenaje ayer Raúl Arevalo, Javier Gutiérrez Cecilia Roth y el guionista Rafa Cobos, uno de los mejores guionistas de nuestro cine. Como digo, el acontecimiento del cine español, sobre todo el acontecimiento para la ciudad de Málaga, que recibe a todas las estrellas. Yo creo que actores, actrices, productores, directores, todos se dan cita aquí en estos días. El contenido del festival será como sea, pero desde luego el cine español está aquí presente y Málaga lo acoge con los brazos abiertos como todos los años. Es importante un festival eh, como estos, con sus virtudes y sus defectos, eh, pero el cine español hay que ensalzarlo y que mejore eh, que Málaga, con el calor eh, de Málaga, aunque como dices, eh, la primavera se ha adelantado, el festival eh, también se ha puesto de acuerdo, ¿eh? Efectivamente, ya te digo que este es un acontecimiento cinematográfico, pero sobre todo social. Todo el mundo está encantado con el festival y además es que Málaga, qué te voy a contar si es mi ciudad del corazón, ¿no? Es la ciudad más acogedora, más divertida y más simpática que conozco, con sus virtudes y sus defectos también, como es natural, pero desde luego en ningún sitio se puede estar mejor que en Málaga, durante el festival y fuera del festival. Eh, seguramente, José Manuel, te acuerdas de esta música y este sonido, ¿eh? porque la historia del cine no sería lo mismo sin esos acordes, sin nos acordes de El Gordi y el Flaco. Pues efectivamente, cómo no. Bueno, quizá mucha gente joven no se acuerde o no los conozca. están la orden de Oliver Hardy, pero los que tenemos ya alguna cierta edad desde luego los recuerdos vienen a la memoria constantemente. Y con esta película, todos juntos. Pues sobre esta película hablamos el comentario esta noche, El Gordo y el Flaco. ¡Cámara! Proyección de fondo... Dentro música y acción. Las leyendas de Hollywood, Stan Laurel y Oliver Hardy han llegado hoy a Gran Bretaña para hacer una gira por todo el país. Esto lo hacemos mientras vemos si cuaja la película. Me encargaré de que esta gira empiece con buen pie. Ahí está, la Torre Eiffel. Es increíble el éxito que siguen teniendo con el mismo repertorio de siempre. Ahí están. Es una fiesta maravillosa, ¿verdad que sí, ya? Está bien. Imágenes del cine de siempre. El gordo y el flaco vuelven a la gran pantalla. Vuelven dirigidos, vuelven de la mano de John S. Bird. La producción de la película es de Fay Ward y Jim Spencer, el guión de Jeff Pope. Y el gordi y el flaco en la pantalla ahora son Steve Coogan, John C. Reilly y algunas de sus mujeres como Shirley Henderson que también salen. Bueno, este director, eh, John C. Bird, es eh, escocés, es guionista, productor de televisión y realizador de diversos capítulos de series británicas y un par de largos también para la pantalla grande. Y ahora es el responsable de filmar Pues este episodio en la vida de Stan Aurelio y Oliver Hardy, estos eh, inolvidables y también inimitables... Gordier Flaco, que la verdad es que tanto nos hicieron reír hace unas cuantas décadas ya, esa es la verdad. Bueno, Stanley, Stan Laurel era un actor inglés que se curtió en el cine mudo cómico y en los años 20, del siglo pasado, se unió al americano Oliver Hardy para protagonizar como pareja un montón de películas cortas y también algunas largas llenas de un humor fantástico a menudo absurdo y siempre agresivo, muy en la línea de Leo McCary que fue su creador. Esta película, la de Bird, se centra en la gira, la, la última gira realmente, que en 1953 Lauren y Hardy realizaron en Inglaterra, recorriendo localidades de segunda antes de desembocar en Londres y de realizar el que iba a ser su nuevo film basado en Robin Hood. Bueno, todo esto sucede en la película tras un prólogo en el que dieciséis años antes la pareja que está en la cúspide de la fama sufrió una dramática ruptura cuando el productor Hal Roach despidió a Laurel y obligó a Hardy a rodar en solitario. Luego ya ha pasado el tiempo y quizá ha curado esa herida o no, quizá ah, no, ya lo veremos, ¿no? Stan y Oliver se enfrentan a un tour que no empieza muy bien. El público inglés de provincias no tiene demasiado recuerdo del dúo cómico y apenas acude a los teatros y los artistas esperan la llegada de sus respectivas mujeres mientras trabajan, es decir, trabaja Stan escribiendo y Oliver lo que hace es leer, sin mucha esperanza, trabajan en su película y se interrogan acerca de la caducidad de la fama. Bueno, menos mal que su avispado manager les propone hacer una serie de anuncios publicitarios y eso les consume el tiempo y, por raro que parezca, les devuelve a la fama y al favor del público. Cuando llegan a Londres el éxito es total y sus queridas y añoradas Lucille e Aida llegan por fin para acompañarlos y todo parece ir sobre ruedas. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, los problemas acaban de empezar. La película sigue el itinerario artístico del dúo, pero también el sentimental. Laurel y Hardy son, después de casi 40 años juntos, un todo indivisible. Y su trabajo en los escenarios lo demuestra. No hay número que caiga en la rutina. No hay un efecto cómico que se siga sorprendiendo y divirtiendo. Y eso se llama amor a la profesión y también al compañero. No se nos regalan demasiados momentos de sus actuaciones en la película, quizá por conocidos, o tal vez por no comprometer más la magia de sus intérpretes pero los que hay, el de la estación con las dos puertas, el del hospital con Oliver, con una pierna escallada, son fantásticos, y en relación con esa magia, hay que darles todo el mérito de la función a sus protagonistas Steve Coogan un actor inmenso que puede ser Tristram Sandy, Bing Crosby o lo que quiera, y John C. Rayleigh, uno de los mejores actores de carácter americanos, están sencillamente sublimes. Se han adentrado en el alma de sus personajes y se han apropiado de sus gestos y sus figuras. De hecho, se parecen más a Laurel Hardy, a la imagen pública que se desprende de sus películas, que los verdaderos artistas en ese momento de sus vidas. Y eso es... Genial, Bruno. Y así es el cine. Una fábrica de sueños, una apuesta por la imaginación, una puerta abierta a la poesía y a la nostalgia, hasta para los que no somos nostálgicos ni excesivamente soñadores. Y es que El Gordo y el Flaco es historia del cine, es historia de la diversión y es historia también del arte, porque no puede olvidarse esa parte tan importante en esta película, en estos personajes que ya están en la historia, que vuelven a hacer historia. Efectivamente, son parte de la historia de la cultura mundial, parte del cine, parte del cine cómico, yo creo que eh, como pareja cómica prácticamente los mejores, luego llegaron aquellos americanos a Bob y Costello, la verdad es que nada parecido y luego ya sí el éxito tremegundo de Dean Martin y Jerry Lewis que se traspasó las pantallas, fue a las salas de fiestas que prácticamente eh, a, a todo el universo del show business ¿no? Pero la verdad es que la pareja cómica, por excelencia, la mejor, la estupenda, la más divertida, sigue siendo el gordo y el flanco. Stan Launel y Oliver Hardy. Y esta sesión no sería lo mismo sin un momento estelar, el momento de El Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Pues fíjate, vuelven a aparecer aquí Carmen y Lola, me alegro mucho de que esta película se recupere, bueno, ha estado en el puesto 11, en el 12, vuelven a entrar en el 10 con la película de Arancha Echeverría, Zaira Romero y Rosario. de Lodigue, dos chicas estupendas actrices. 9 El vicio del poder de Adam McKay, la película con Christian Bale, en el personaje del vicepresidente Dick Cheney, ocho semanas en la lista, repite posición. 8 Ocho. Baja un poquito cómo entrenar a tu dragón 3, la película de animación de Ding De Bros en la tercera semana en el Super 10. ¿Siete? Bueno, pues esta es la primera semana. Para Capitana Marvel Uno, Un taquillazo de más de 4 millones de euros En su primera semana Una cosa verdaderamente importante A mí no me lo parece tanto Pero si eso sirve para que la gente vuelva a ir al cine Bienvenida sea la Capitana Marvel Sus sargentos y los soldados rasos Todo lo que hagan falta En el puesto 6 seis... Pues aquí está Roma de Alfonso Cuarón La película que ha ganado un Oscar importantísimo este año, y Alfonso Cuarón otro, 14 semanas ya en el Super 10, ha bajado un puestecito. Puesto 5. Green Book está ganado el Oscar de verdad, el más grande. La película de Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, con Sala Ali, seis semanas en la lista, bajando también un puesto. Y en el puesto número 4... Pues también bajo un puestecito, porque es que ha habido novedades, después de ocho semanas, la favorita, la película de Yorgos Lantimos, con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Bess, un reparto extraordinario y una película realmente importante. Vamos a la parte alta de la tabla, que nos sitúa en el puesto número 3. Pues la película de la semana, y seguramente no podía ser otra, porque cuando Clint Eastwood estrena, Clint Eastwood sube por el Super 10 como una bala. La película Mula, dirigida por Clint Eastwood Protagonizada por el mismo Eastwood Junto con Bradley Cooper Primera semana en la lista Película de las semana. Puesto número 3 en Mula de Clint Eastwood En el puesto número 2 Cold War, aquí ya no hay novedades La película de Pavel Pabrikowski Que lo ha ganado todo también en todos los certámenes este año Nada menos que 23 semanas en el Super 10 Y en lo más alto, puesto número 1 Pues sigue nuestra película favorita Un asunto de familia Deiro Kazu Koreeda, 12 semanas en el Super 10, muchas de ellas en todo lo alto, realmente una película, si no lo es, está muy cercana a la obra maestra. ¿Qué podio, eh? Tan fascinante. Mula, por un lado... Eh, ...Colbor y la película de Iruzacu Correda, un asunto de familia. Eh, mejor no puede ser ese podio, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Mejor no puede ser. Son tres películas realmente extraordinarias. De esas que como decía antes, con el motivo de la Capitana Marvel, tienen que ser, eh, bueno, pues una excusa para ir al cine en algún momento. Si sí puede ser de esta semana que viene. En el puesto número uno, un asunto de familia. En el dos, eh, Colbor. En el tres, Esta semana, la, película, la nueva película de Clint Eastwood, Mula, eh, las eh, 12 primeras eh, llevan muchas semanas y la tercera, Mula, de Clint Eastwood, eh, tiene toda la pinta de que ha llegado casi casi a lo más alto y va a estar mucho tiempo ahí, ¿eh? Desde luego, todo lo que aguante en taquilla, seguro que sí, porque, hombre, el público conoce el cine de Clint Eastwood, le gusta, y la crítica también, eh, yo creo que reconoce la calidad y, sobre todo, el interés humano y cinematográfico de esta película. José Manuel Esquivano, hasta la semana que viene. Hasta luego, un, un abrazo. Y Trepinalia acaba de confirmar de que, que La Rosa de los Vientos, que Rosa Vientos, Almodía Rosa Vientos, está en el cuarto puesto alcanzado, acaba de alcanzar el cuarto puesto de los Trending Topic en el Twitter. Ahora, señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo. Don Javier muy buenas tardes. Hola, buenas noches. ¿En qué puesto estamos? Eh, en el 4. Por encima del Real Madrid ya. Sí. Estamos por encima del Madrid este año. Sí. ¿Este año solo? Bueno, casi todo. Bueno, bueno. No, no, no sé. No hay no, no nada, no año nada. Deportes, ya, no me, yo solo vengo a hablar de, de mi libro. <risa> <risa> no, no, no de mi libro puesto número 4. Sí. Eh, hemos alcanzado el puesto 3, el puesto 2, eh, varias semanas, últimas semanas el puesto 5 y por eso me ha hecho ilusión alcanzar el puesto 4. No significa nada, pero significa que estamos en tu puestos de Champions para el año que viene. Sí, exacto, sí, ah, vale, sí, vale. sí. En las ligas liga. las botas para el año que sí, viene. Pues ya. cómpratelas. Bueno que el fin del mundo va a llegar. Al fin del mundo para los chinos ha llegado. Os acordáis? Llegado claro, en 2012 28.000 soles, 28, 000, eh, 21 claro. por lo menos. En 2012 Os tomado? acordáis que en 2012 se habló que el 2012 en tal fecha iba a llegar el sí, fin del sí, mundo los mayas, los y mayas. de Malta, acuerdo, exactamente, los mayas. Bueno, pues eh, eh, en ese final de 2012 eh, se sumó esa predicción de los mayas y en Shanghai aparecieron tres soles en el cielo. Y entonces los chinos, eh, o parte de los chinos, que tienen eh, los chinos supersticiosos, uh -huh. eh, pues para ellos esto significó que en efecto era el fin del mundo, ¿no? Y sigue significando este fenómeno eh, atmosférico o astronómico, porque es un fenómeno del Sol que se llama parelio. El parelio es un fenómeno que se produce y que está documentado desde hace muchísimos años, evidentemente, y ya en, en, en el año 129 a.C., Cicerón, en su primer libro de la República... Eh, Eh, ya lo documenta, habla y eh, eh, en, en uno de los personajes del libro pregunta a sus contertulios eh, qué les parece el fenómeno que en esos días se había observado a simple vista en, en Roma que habían llamado dos soles, evidentemente el verdadero y el parelio de, de este sol, pero también aparece eh, Aristóteles en su libro de meteorología también hace referencia a él, eh, Arato en los fenómenos, Ptolomeo también en sus obras y bueno, eh, está documentado. Ahora bien, ¿cuándo es Ahora bien, no es un fenómeno real en el sentido de claro, que es un fenómeno no físico, no es un fenómeno Hay físico un y un que se produce visual, que ahora ¿no? explicaremos por qué. El primer parelio registrado como tal eh, eh, ya no documentalmente, sino en imagen Eh, se produce hace casi, casi 500 años el 20 de abril de 1535 en Estocolmo se registró este fenómeno el, el parelio y posteriormente fue representado en una pintura por eh, Urban Malare Urban el pintor una pintura que se llama exactamente Vadesostavlan que es un paisaje de, de, de aquella época de, de Estocolmo en el que en su parte superior se eh, representa al sol con un halo y como con otros soles en, en, en, en ese halo. no Es la primera representación de un, de un, eh, un parelio. El parelio es, no es más que un fenómeno que se produce en determinadas latitudes eh, cuando a, al sol, aparte de, de en, eh, en, en días de frío intenso, Eh, y cuando eh, aparecen cercanos al Sol eh, un determinado tipo de nubes que son los, los cirros que son estas eh, nubes como alargadas con forma algodonosa, fibrosas, uh -huh. y eh, estas nubes tienen que estar eh, situadas por encima de los 6.000 metros eh, se forman estas nubes porque están formadas son unas nubes relativamente débiles y están formadas por microcristales alineados en una, en una determinada eh, dirección concretamente en horizontal y el sol el, la luz del sol al incidir sobre estas nubes lo que hace es eh, un fenómeno de refracción de la luz y lo que hace es que sitúa, hace, eh, sitúa a los a otros soles uno, dos e incluso tres soles a una cierta distancia del sol. En, en estos eh, eh, días, los agricultores, por ejemplo, se suele producir mucho eh, al alba, aunque también ocurre al, al anochecer, eh, cuando el sol se, se está poniendo, eh, siempre cuando el sol está relativamente cerca o muy cerca del horizonte, tanto cuando sale como cuando, cuando se oculta, ¿no? Pero tienen que darse todas estas circunstancias, y sobre todo eh, suele ocurrir en el Ártico y en, en, en zonas de latitudes eh, en, de este tipo de latitudes en, en, no quiere decir que en España por ejemplo, que no tiene este tipo de latitudes, no ocurra, por ejemplo suele ocurrir mm, en la zona más norte en, en Galicia, por ejemplo es donde más eh, se ven por, por aquí, es muy complicado eh, eh, si hay tres soles, ¿cómo se ponen al sol? claro, serio, <risa> no tendrían no tendrían no darían abasto Bueno, y es ¿Para muy... dónde en La situación como se sitúan esto Al ser un fenómeno físico Se sitúan eh, alrededor de los 22 eh, grados angulares Respecto del sol Luego tengo una pregunta trampa para ti bueno, Ya estamos examinando Esta mujer me examina ante los programas Bueno, entonces Si tú te sitúas frente al sol Extiendes el brazo al frente Pero Ya sabía yo Que el, el brazo al frente Y te pones un poquito a la derecha Abres la mano Y si tú Si, y tapas el sol, el sol verdadero con el dedo pulgar digamos al lado contrario de la mano es decir en el dedo meñique se tendría eso serían aproximadamente unos 22 grados un ángulo de 22 grados en, en, a, al da extremo del igual el del tamaño meñigo, de la mano que tengas sí, más o menos daría igual aproximadamente en, en el extremo contrario de la mano en el, eh, el extremo del dedo meñique se situaría un parello y igual hacia el lado contrario es decir tiene que cumplir estos 22 grados porque es el ángulo de incidencia con el que eh, la luz solar ...solar sale refractada... ...de estos microcristales de hielo... Que, están, que, ...que son los que conforman... Los, ...este tipo de, de nubes... Eh, ...los cirros... ...y como digo, está, mm, es un fenómeno... ...muy mm, bonito de ver... Uh -huh. ...y que e, incluso puede ocurrir... Eh, ...que dure de muy breves minutos a 15 minutos, incluso hay algunos documentados que han durado bastante tiempo. Lo normal es que dure relativamente poco mientras el sol eh, eh, termina de salir del todo, elevarse del todo o todo lo contrario, de ocultarse de todo. Y eh, lo que ocurre es que también este fenómeno de refracción y de, eh, eh, ocurre también eh, a la vez con uno de reflexión y puede ocurrir que eh, la luz del sol se descomponga en los colores del arco iris, pero no hay que confundirlo con el arco iris, evidentemente, porque eh, este arco iris, esto, esta descomposición en, en los colores es, eh, saldría al lado del sol mientras que el arco iris siempre es frente al Sol, en el lado contrario al Sol. ¿no? Entonces, por eso se distingue. Esto no es un arco iris, sino es un fenómeno asociado a los parelios. También ocurre con la Luna. Eh, eh, ese A veces eh, ocurre en noches muy frías y en noches ese halo en luna llena, solo eh, ocurre con luna llena, ese halo que a veces vemos eh, como más eh, turbio por así sí. de alrededor, eso sería un parelio de la luna, que lógicamente se, se, no se llama parelio porque parelio viene de la palabra eh griega par es decir parecido al, al, al sol y, eh, y el, el fenómeno que ocurre con la, con la luna se, se llamaría el paraselenio, lógicamente, ¿no? Que sería Algo alrededor, algo parecido a la luna, pero eh, originado también por el mismo fenómeno por el mismo fenómeno físico. Pero eso, cuando hay luz de luna, con es muy potente. ¿Luz de luna con o sea, muy potente? No, sería en todo caso es, con Paraselena. la luna no, claro. claro. claro. Bueno, ahora voy con mi pregunta. Pero, a ver. El diámetro del Sol. Miedo, miedo me da. ¿Cuánto, ¿Cuántos grados tiene el Sol? No. ¿Cómo se dice fin del mundo en chino? Pues sí. <risa> Seguro que has estado viéndolo ahora en Google para pillarme. <risa> ¿Y cómo se dice ¿Cómo en chino? Mira, bueno, no la, la, la, pues. la letra es complicada, pero se supone que se dice Shijie Mori. Xijie mori. Ah, amigo mío. No, no. Yo sé cómo se dice esto para Elio en inglés que es Sandogs, es decir, los perros del sol o una cosa sería algo así. Los chinos lo conectan también con el fenómeno de los tres soles y tal, pero bueno. En chino no me sabía yo, no me sé prácticamente nada. Pero claro, ellos pensaban en Shanghái, que es uno de los sitios donde se vio que era el fin del mundo, que llegaba... año. En al 2012 se, claro. se, se juntó con aquella eh, eh Que hicieron, ¿qué hicieron los, los últimos minutos cuando veían que... Pues no me lo pone, yo supongo que seguirían viviendo, <risa> <risa> lógicamente. No sé, no, no creo que fueran en fin de agoreros. Los disfrutaron. Nada, ¿no? Pero bueno, para el fin del mundo para algunos chinos. Los eh, chinos eh, que vivieron su particular fin del mundo, pero era un fenómeno óptico, solamente un fenómeno óptico, un fenómeno óptico que provocaba que ese sol se repitiera hasta en tres eh, ocasiones. Sí, sí. Un fenómeno eh, triple, había un sol, pero había una serie de reflejos que. Eh, Provocaban ese fenómeno. Por los... cierto, muchos eh, mensajes en Twitter con Almería Rosavientos, a propósito de algunos de los temas eh, que hemos tratado aquí en esta hora del programa, y muchos eh, comentarios, muchos comentarios eh, sobre lo que nos ha contado y lo que nos ha explicado Mado Martínez en Eureka sobre el mundo del aburrimiento, que... Eh... Al margen de lo que podamos eh, pensar, eh, viene a ser algo así como reformatear el cerebro, apagarlo y volver a encenderlo, y a partir de ese momento, ese cerebro, nosotros somos más creativos, eh, y ese, bueno, ese, bueno, eso que eh, se da en el mundo del, de la mente humana la neurología lo conoce sobre el eh, aburrimiento y nos lo comentaba Madomasquídeas es que dicen señora. que es bueno, dicen que es bueno incluso que los niños y los Aburran. adultos tengamos periodos de aburrimiento Aburran. Porque el se cuerpo, así no, las neuronas todo necesitan... Mira, Newton, ¿no? que hacía debajo de un árbol? Newton. Pues, pensar Digo yo que se estaría aburriendo y se le cayó la manzana. Eh, pues eh, mira. Exacto, pues férate. Mira lo que dice Observatorio sobre que pensaba que, cuando he dicho que, como se decía, fin del mundo en, en chino, lo ha llevado ya al punto humorístico y dice, caput. Ah, ah pues, pues, también, pues, también, pues también. Está bien, está bien, está bien, es verdad. Eh, ¿Cómo se escribe...? Se escribe, espérate, te lo digo. No, ya me pasado que no, que no. No, no, no, saber cómo te, se te lo digo, te digo, te digo, ah, no, el caput no lo sé, pero claro. el fin del mundo es Shihiemori. Eh, sí. Eh, pues, sí. <risa> bueno, parelios, sois mis parelios. Yo estoy en el centro, yo, so, soy, yo soy el sol eh, real y vosotros sois mis parelios. Fíjate, Iván Martínez con el morir es que estaba buscando el mensaje, una de las cosas... Eh, Muy interesantes sí, y muy divertidas, que ha explicado a propósito de eh, ese momento que hemos hablado de lo que la ciencia conoce sobre el mundo del aburrimiento, en lo que nos comentaba Amado Martínez en Ureca. Iván nos dice, si se rinde más cuando estás aburrido, yo debo ser una cadena de producción. <risa> ya sé cómo se dice caput en chino. ¿Cómo se, dice? se dice kafang. Ah. Es que hay que darle el tono. Sí, sí. sí. <risa> si, no, si no, no suena bien. Sí, aquí todos sabemos hablar chino, pero ninguno sabe escribirlo, con lo que me ha costado Hombre, aprender ya. a escribir chino. Bueno, pues sí, sí. Tú te un mucho, libro, ¿no? un libro. Sí, muchísimo, te mucho. Te, estoy deseando aburrirme, pero nada, no hay no hay forma. Pero eh. mañana no vamos a dejar que los oyentes se aburran para nada, ¿eh? Yo no, no, tampoco. No. Mi padre jubilado, dice con los medios rosa bien, entonces, el pirata, mi padre jubilado se aburra e intenta arreglar cosas. Yo cuando llego tengo que arreglar los destrozos. Nadie se aburra aquí. Pues eh, que nadie se aburra en Onda Cero Porque continúa Onda Cero Continúa la programación Ahora con noticias eh, Después os dejamos en buenas manos Con el doctor eh, Beltrán Y después eh, pues, eh, llega la rosa de los vientos A partir de la una y media de la madrugada A las doce y media en la comunidad eh, de Canaria Muchísimas gracias eh, por haber estado ahí Por acompañarnos eh, en esta noche De sábado, sábado domingo Con la rosa de los vientos en Onda Cero Hasta mañana Hasta mañana Son las cuatro las tres en Canarias.